Claro, sin duda de que su institución, su cooperativa, ante esta crisis, ante esta zozobra que está siendo golpeada muy fuerte la ciudad de Montero y los ciudadanos montereños, no puede quedar indiferente. Eh, desde un inicio, lo decía la ministra, hemos iniciado este proceso de desinfección de la ciudad de Montero en tres ocasiones, y hoy, que eh, bajo las gestiones del Ministerio de Medio Ambiente, hemos recibido estos equipos que son 15 eh, máquinas para hacer las fumigaciones intradomiciliarias pero que esta semana también va a llegar otro otro eh, poll de, de equipos que van a hacer de fortalecimiento en bioseguridad a la cooperativa es que estamos coordinando con la gerencia de red de salud con los presidentes de distrito para hacer ya un trabajo de desinfección eh, donde están los casos positivos Tenemos eh, entendido que ya son más de 550 casos. A esas casas vamos a llegar haciendo un trabajo de desinfección en coordinación con las diferentes instituciones que tienen que ver en esta en esta lucha, porque esta lucha es de todos, esta lucha no es de solo. Tenemos ya eh, el desinfectante, que es el ministerio que nos está dando ya lo ha dicho públicamente la ministra Kindi. Tenemos unos equipos de bioseguridad también que nos lo está entregando también la ministra. Entonces, creemos ya que aquí ya lo que corresponde ya a la parte operativa y en ese aspecto su cooperativa siempre al servicio, siempre solidario y siempre los principios que se tiene dentro del cooperativismo es el solidario ante una pandemia que está poniendo en sus a la población y al mundo entero, ¿no? ¿Cuál es el personal que va a trabajar en esta desinfección? Estamos tratando de ver con el Ranger que nos pueda facilitar unos 30 eh, soldados para que se los capacite, para que se les indique cómo van a funcionar estos equipos. Caso contrario, que no tenga no tengamos la respuesta del regimiento Ranger, pues buscaremos con la diligencia vecinal a 30 voluntarios, porque esto vuelvo a repetir, esto es un trabajo no de, no solo, esto es un trabajo entre todos. Para eso, convocaremos a ciertas personas que puedan ayudarnos a hacer ese trabajo, para ingresar a los domicilios, para hacer la desinfección, porque hoy este necesitamos entre todos. Yo siempre vengo diciendo que todo para uno y uno para todos. ¿no? ¿Este personal va a ser capacitado, tomando en cuenta que tienen que entrar a un domicilio que con un enfermo que está con el virus? Precisamente, eso es lo que queremos. Uno, el funcionamiento del equipo, cómo se va a, a trabajar con estos equipos, Dos, en el tema de bioseguridad, para el momento de ingresar a un domicilio, qué prevenciones, qué precauciones se tienen que tener para hacer este trabajo. Porque no nos olvidemos que estamos expuestos, todos los días estamos expuestos ante la invasión de este virus. De alguna manera podemos ser contagiados, pero para eso mínimamente tenemos que tener las prevenciones necesarias, el distanciamiento, el lavado de manos, y una serie de, de protocolos que hay, pero específicamente en este tema de la fumigación se lo va a capacitar al personal que nos va a acompañar, que vamos a hacer este trabajo solidario a aquellas personas que están sufriendo el embate de esta epidemia. ¿no? ¿Cuándo iniciaría la fumigación, presidente Eh, tenemos previsto iniciarlo el día miércoles a partir de las 7 8 de la mañana con el Distrito 1, que es el que tiene mayor número de infectados eh, según los reportes que nos da la gente del área de salud. ¿no?